Hola, soy Brontis Jodorowsky, por lo menos así me llaman desde que nací. Estoy en Buenos Aires para presentar El Gorila, un espectáculo que realicé con mi padre Alejandro Jodorowsky, basado en un informe en una academia de Franz Kafka, en el Teatro Sarmiento, de miércoles a domingo. Es la historia de un mono que es raptado, digamos, por unos cazadores en la selva de la Costa de Oro y encerrado en una jaula en un barco para ser entregado al zoológico de Hamburgo. Y durante su viaje este mono, que siempre ha sido libre en la selva, se pregunta cómo salir de su encierre y decide imitar a los hombres. Tras un cierto esfuerzo y tiempo logra hablar y se vuelve llegando a Hamburgo un fenómeno de musicol y recibe un premio de una academia por haber logrado transformarse a través de la palabra en ser humano. Esa es la, la anécdota. En realidad la obra habla del de esfuerzo que uno hace en la vida para ser aceptado por los otros a precio de renunciar a lo que uno es, para hacer lo que los otros quieren que uno sea. Es una obra bastante divertida y al mismo tiempo una crítica ácida de la sociedad humana.